iniciar, p r e s i o n a una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la e s c u e q trl, i p, p No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Hacemos más vale tarde. Silvia b a r a Llobre. Oscar Rodríguez. Locución. Karina Maldonado en Radio Rebelde, AM, 740 m i é r c o l e s d e 19 a 21 Oye, o y e o y e o y e oye, o y e v e a veintiuno. Sí. <risa> subimos a primera, subimos a primera ¿A y claro, ganamos ah, hoy. Ah, bueno, g r a n i a Ganamos, por fin. Grande, está, está, ahora, viste, bueno, está、vale. escondido. Vamos todavía. Hice toda la fuerza que pude. No se escuchan, ¿no?、Si、sí se e s c u c h a e s t á escuchando el aplauso. Mira, y justo hoy no lo tenemos alusión. No, para está a l u c i ó n e Vamos a llamarlo por teléfono. Bueno, no bueno, puede bueno. estar descansando. No, Más no. cuando h a c i e n d e independiente, de s te esto Está medio enfermucho, ¿Eh? a mí sí, me llamó y está medio enfermucho, enfermucho. Y hoy que v a m o s a tener todo un, un, un evento nuevo, sí, además en el sí, programa. Bueno,、sí. lo vamos a dejar Se para. Se suspendió una... por, por mal tiempo. Por mal tiempo,、Bien. exactamente. Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia b a r a y o b r e l El mío son las 19.03, Oscar,、uh -huh. de esta tarde, de un 11 de junio. Ajá.、Eh, La temperatura está clavadita, 15 grados. Una tarde horrible, Horrible, horrible asquerosa, Asquerosa lluviosa,、uh -huh. oscura, húmeda. Sí, sí,、eh, todo bueno, mal. De todo. todo, todo mal, todo mal. Que hay que tener cuidado. Parecemos que. Ganas parecemos que tiene, pará. ¿eh? Para que. Yo s te, te, tengo la manía. Perdón, vamos a saludar a Luciano. Nuestro Luciano otro, Lucianito, Lucianito Luciano Castro. Luciano Castro. El operador.、Eh, siempre la costumbre de la mañana temprano, tipo 5 y media, pongo los canales en, en mute. Sí. Porque no quiero despertar a nadie,、eh, para ver la temperatura, la hora, mientras me preparo el mate.、Ajá. Y paso por TN siempre. Sí. Es increíble un titular con otro, un canal con otro de noticias. Es, es terrible, terrible. Es terrible. terrible. Es terrible. Entonces, sí, parecemos TN. Ya sí, hay sí. un hashtag que hace TN: JuevesTormentoso. Ajá. Era miércoles, entonces no, pero lo hacemos hoy para ir diciéndoles cómo va a venir el día para mañana prepararse claro, para la tormenta. Sí, sí, sí. Bueno, veas, p a r a Sí, no, y además capaz que se corta la luz,、sí. se, se, se colapsan los puentes. Sí, sí, sí, ¿no? claro. No Hay、invaden. inundaciones en Buenos Aires, en、sí. La Plata y en b e r i z o s sí, sí, Bueno. Puede pasar de puede todo. Puede pasar de todo.、Sí. Puede pasar puede de, pasar de en todo. En esta viña del Señor、uh -huh. puede Me pueden pasar invadir los e t r a t e r r e s t Bueno, ahí ya no sabría decirte. <risas> bueno, Oscarcito, mira, ahí estoy leyendo, por ejemplo, no sé si es TN, pero un zócalo también de terror, de la cantidad de secuestros、sí. virtuales en apenas estos primeros cinco meses、uh -huh. del año. Bueno, pasemos a otra cosa. Pasemos、eh, otra cosa, dale. Te voy a dar. ¿Dónde estamos primero? Estamos contando... e l Radio Rebelde, AM740.、Ah, no. Nuestra página, la página de la radio,、sí. es www.rebelde740.com.ar. Estamos en Facebook, Más Vale Tarde Edición. Y estamos en Twitter, Más Vale Magazine. Así que después vamos a empezar a, empezar a agradecer todo, a、todo. mucha gente que nos todo, replica, hay de todo nos retuitea. Como en、uh -huh. Hasta blog tenemos. De todo, de, de todo. Estamos en el barrio de, de... 11, conocido como 11, b a l v a n e r a b a l、uh、v a n e -huh. r a justo i t enfrente de la populosísima plaza、uh -huh. Miserere,、uh -huh. sí. ¿no? que así se llama. Y bueno, con muchas ganas de hacer radio, a pesar sí, del clima horrible que hace del otro lado de las paredes. s、sí, sí, sí. Lo que pasa es que venimos en limusín hasta acá. Entonces sí, es fácil、claro. bajar de la limusín, te trae el chofer. Bueno, claro, porque no podemos estacionar. Claro, eso, no, no. Por eso traemos al chorcer.、Claro, sí, sí. Me deja t e r m i n a el recorrido acá, así que. Hasta、bueno, de delirios. Y、sí. contanos, empecemos a contarle a los oyentes、Dale. de qué va nuestro programa. Arranco、hoy. una y una. McDonald's、Dale. y、eh, otras empresas estadounidenses están apoyando la reforma migratoria. Y después te voy a decir por qué. Porque les sale más barato un latino. que Hace cosas que otros no hacen, y, este, y hay una reforma que n o llega. q u Están e esperando eso. Por favor, t e r m i n e n l a porque falta media sanción. Necesitamos gente de mano de obra barata, digamos. Sí, sí, sí. Siempre es lo que necesitan, por、uh -huh. otro lado, los empresarios、sí. para poder hacer sus fortunas.、Uh -huh. Y Por eso son los empresarios que defienden al país, no、claro. que. l e s i n t e r e s a e l país. país, ¿no、sí. es cierto?、Sí. Bueno, en los minutos、eh, que le dedicamos en la primera hora a los temas de salud, vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, y que, pero nunca está de más recordarlos y traer algún, algún comentario nuevo: esta tendencia mundial que baja del gran país del norte a través de estos grandes manuales que hemos comentado más de una vez, los. DSM, en este momento estamos ya por la quinta edición,、sí. de etiquetar al sujeto.、Ajá. Etiquetarlo, ponerle etiquetas. Estas etiquetas además vienen en envase pequeño porque son siglas, apenas、sí. dos o tres letras, y en este caso vamos a hablar de algunas siglas que hacen a la, a, a la necesidad aparente de esta. d Este e gran país del norte,、uh -huh. de etiquetar a la infancia en Ajá, lo que a la、claro. salud y a la salud psíquica se refiere. Bueno, vamos a desarrollar un poquito eso porque a mí me parece sumamente interesante.、Sí. Eh, tengo un informe que apareció estos días en página sobre las empresas que controlan la actividad agropecuaria en el mundo.、Ah. Estamos hablando del mercado mundial de semillas y vamos a encontrar muchos nombres conocidos. Eh, agroquímicos, en fin, todo este tipo de cosas que vamos,、eh, siempre vemos en alguna en publicidad, en alguno de estos programas、eh, a los que le interesa el país, claro, ahí estaba,、claro. por ejemplo. Son empresas, Son empresas multinacionales y que están haciendo muchísima plata. Seguramente.、Uh -huh. eh, en la segunda hora, en, en los, temas, en los en minutos que le dedicamos, en el segmento que le dedicamos a los temas relacionados con la cultura, vamos a hablar de un enorme, de un grande, de un gigante de la literatura. Mundial, en este caso de las, de las letras castellanas, que es nada menos que Borges,、eh, porque hoy es 11, el 14 de junio, realidad,、uh -huh. así que apenas dentro de unos días. Sí, ¿no? sí. El, hoy es 11. El, el, el viernes, el, el, sábado, sábado. el sábado. Bueno, se cumpliría un, un nuevo aniversario, digamos, de su nacimiento, ¿sí? que fue un 14 de junio de 1915. 899. Quiere decir que este señor cumpliría 105 años. Bien, vamos a preguntar. A este Acá me están diciendo que no está saliendo por internet, Luciano, la página. ¿Puede ser? Estaba viéndolo, así que Gracias. A Marta Lescano, sale, está saliendo, bueno, F5, F5, F5. Marta Lescano, Malena Brandenburgo, al Cone Fernández. ¿eh? Otra vez.、Eh, sí, gracias, Cone, gracias. Sí, gracias Alberto sí, Corrado, y hoy es el cumpleaños de Santiago Espaltro. Sí, es de nuestro, ¿te acordás? Nuestro、ah, periodista deportivo, anterior periodista、ah, deportivo. s a h o i t a vos, los a l u d a m o s Los saludamos, saludamos le mandamos un abrazo. Y a Patricia Cortzi, si está escuchando de Zona Oeste, que se recupere, está ahí con unas nanas duras, nanas feas. Este, y le mandamos un, lo mejor de acá y ya venimos. e Más Vale Tarde, ya ¿No nos interesan los 40 principales. Y ¿No nos interesan los rangings. La música q u nos gusta. Porque sí. Bien, habíamos hablado de varias cosas y tenía una nota color que a veces uno la escucha, la escucha muchas veces y a veces está, se queda, queda leyendo: Ah, mira, esto era así. Las sociedades más secretas del mundo a p a r e c i ó en un portal que es RT Noticias y habla de siete sociedades. Los masones los conocemos todos, son francmasones.、Eh, esta masonería se remonta ya por el 1717 en Londres. Donde fue fundada la primera logia masónica, dicen que es anterior, igualmente, es un siglo atrás. m a s ó n significa albañil en inglés, no sabía eso.、Eh, ¿Y por qué, esto? por qué eligieron albañil? La logia albañil sería, ¿no? Uno se pone a pensar y parece medio loco, pero en la época en que se hizo esto. Eh, el albañil era prestigioso,、claro. era el que hacía los templos, entonces era el hacedor de templos, una cosa así. Se convirtieron, bueno, de esos rituales raros que tienen, apretones de manos, algunas palabras código, algunas、eh, cuestiones que tienen llegan hasta hoy, por supuesto, con símbolos, mucha simbología. Y vamos a decir algunos nombres que a, uno, a muchos nos suenan y a otros no. Nombres que pertenecieron no Que l o r t e n e c i e r o n Manuel、uh -huh. Belgrano, Napoleón Bonaparte. Winston Churchill, Víctor Hugo, Franklin,、eh, Franklin Delano Roosevelt, perdón, Salvador Allende, eso、no、sabía. Eh, Edwin s sabía, o no e Aldrin, que es el tripulante del Apolo 11. Fíjate, estuvieron en todos lados, ¿no? si te pones a pensar. Eduardo VII, Rey de Inglaterra, George Washington, que fue el que introdujo、eh, la masonería en Estados Unidos. Es, este, la verdad, que es una cosa que llega a todos lados. En otro momento este, vamos a ir viendo otras tengo otras, este, otras logias raras también.、Eh, este, tenemos ahí a Luciano. ¿Estás al aire, Luciano? ¿Te estoy escuchando? ¿Qué、a、tal,、ver. Oscar ¿Qué y、está? Silvia? Un、bien. gusto enorme. ¿Cómo estás? Escucharlo. Acá andamos este, pareciendo los avatares de, esto, de estos climas.、Uh -huh. Estás pachucho. Pero, pero bien. Y ya, ya había empezado la semana pasada, pero. Después, este, con la grabación del videoclip desde temprano, todo eso hemos recaído en la, en la famosa gripe.、Uh -huh. eh, yo supongo y no lo digo que el que debe estar muy bien es Oscar. Sí, empecé, empecé con, el, con la ovación que traje desde Avellaneda para acá. Qué, qué grande. Bueno, recordemos que acaba de, de volver a Primera División el, el Rojo, le ganó 2 a 0 a Huracán en, en el Estadio Único de La Plata, la Plata. y eso tal vez. Eh, la, la noticia que hoy eclipsó un poquito a lo del mundial, n o claro, claro. Bueno, para nosotros, n o no,、sí, sí. para mucha gente, pero para nosotros sí. ¿Cómo va todo lo del mundial, Luciano? Mirá,、eh, Silvia Bárbara, recién estaba viendo que concluyó la primera práctica abierta al público con más de 10.000 brasileros. En, en el estadio Dogalo, estadio donde hace las veces de local el Atlético Mineiro, terminó con algún que otro disturbio porque la gente en su fervor se metió a, a saludar, a llevarse algún souvenir de los jugadores argentinos y bueno, tuvo que interceder la seguridad. Pero más allá de eso, todo transcurre、eh, como era esperarse, de muy buen ánimo los jugadores. Recordemos que el, el, la ceremonia inaugural dará comienzo mañana a las 14 horas, ya falta muy poquito, y la pelota empezará a rodar desde las 17 horas, h o r a Argentina siempre, que es la misma de Brasil.、Uh -huh. Cuando e s t é y jugando el local Brasil y Croacia, recién nos llegará el turno Argentina frente a Bosnia el domingo a las 19 horas. Bien. ¿A vos te parece que va a haber disturbios con todas estas protestas y manifestaciones que hubo previamente? Yo creo que es un evento FIFA y creo que va a estar muy bien controlada y garantizada la seguridad. Obviamente, siempre protestas hay、ah, y, y la gente aprovecha estos eventos de gran envergadura para dar a conocer los, los, los reclamos puntuales de, de, de cada. Pueblo, y ha pasado en cada uno de los mundiales. Si recordamos en Sudáfrica, sí, lo sí. mismo hemos visto. Bueno, en, en Brasil que se hace mucho hincapié: o sea, necesitamos más escuelas, más educación, más salud、mm -hmm. y no nuevos estadios para que jueguen Irán y Nigeria, por ejemplo. Consignas de tal modo, pero yo creo que cuando empiece a rodar la pelota, la fiesta、eh, superará. A todos los focos de violencia, de disturbios que se puedan generar. Bueno, v e n i m o s v e n i m o s Yo, lamentablemente, mañana a las 14 estoy ocupada, no voy a poder ver esa fiesta, así que la veré. En la tele, en, otro, en otros horarios. v u e n e n a ser muy aburridas las c e r e m o n i a s、sí. inaugurales. No sé,、sí. yo supongo,、eh, vengo suponiendo que la de Brasil debe ser a todo color, a todo ritmo, con muchas garotas y g a r o t o s Y garotos, y garoto, y garoto, sí, sí, claro. Garotas y g a r o t o s señor. Sí, porque también están los garotos muy lindos.、Eh. Los ¿sí? garotiños n muy lindos. Por otro、vos. lado. Mira, limpiate acá la comisaría. No,、tengo. no, no, para <risa> nada. Así que bueno,、eh, la veremos en o t r o Momento, y si、sí, el domingo es el día que juega la Argentina,、uh -huh. el día que juega la Argentina, y d e j a m e no ser injusto, ya que estamos hablando de mundiales y de Argentina con las Leonas, que mañana、sí. también a, a las 14 horas van a estar midiéndose ante el local, ante Holanda, por la semifinal del mundial de hockey sobre césped femenino, y algo histórico también lo que lograron los varones clasificando por、uh -huh. primera vez a semifinales, que lo van a hacer. Frente a Australia buscando su pasaje a la final del Mundial de La Haya al primer Mundial m i x t o recordamos. Y u c i a n disculpame. ¿Qué tal si llegaran los dos equipos,、Opa. el de varones y el de mujeres, a la final? no? Impresionante. Impresionante. Sería, la verdad, la verdad que para lo, lo, lo, las mujeres、sí. es de esperarse que se、sí, llegue、claro, claro. siempre a la final. Lo de los varones sería, ya es un hecho histórico. Uh -huh, uh -huh. Y.、Mm, Para las mujeres sería, más allá de que le tocó de los rivales, el más duro que podría enfrentar, que Ay, es el sí, seleccionado sí. de Holanda, el claro, máximo favorito、claro. al hacerse con la Copa. Eh, es algo habitual ver a las leonas codearse con los primeros puestos、uh -huh, de estas competencias.、Uh -huh. ¿Viste quién sí, se、serio. va a llevar los laureles? Ya se llevó los laureles. ¿Quién? En esto. Ah, un político en esto metido. ¿Vos sabías,、eh, Luciano? No, no, no.、Eh, Aníbal Fernández. Ah, ¿sí? Aníbal está. Ah,、claro, presidente de la Asociación Argentina, creo eso, algo, algo parecido.、Ah, de lo de lo que pasa es que Quilmes se apoya mucho a lo que es el hockey. Hace dos temporadas atrás. Y trajeron de vuelta a Luciana Aymar, quien、uh -huh. dicho o sea de paso no estuvo jugando estos partidos. Y ahora dice que bueno, es decisión de ella si va a jugar o no, ya que a los 36 años es ella quien va a decidir si va a querer arriesgar su físico o no. Viene arrastrando una lesión en su pierna claro, derecha. Claro, claro.、Bueno. Sí, lástima que justo toca el archirrival que sí, es Holanda,、claro. ¿no? Es, es la, la gran potencia ¿Sí? mundial. Sí. Sin, sí. Sin lugar a dudas. Sí, es jugar con el mejor.、Uh -huh. Seguro, pero como dicen, y, y es una frase de perogrullo, pero no deja de ser real, para ser campeón hay que ganarle a todos. Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Así es. Bueno, después vamos a hablar de otras cositas. Después vamos a hablar un poco de boxeo, seguramente vamos a llorar un poquito por l a d Maravilla y otras cosas este, en otra salida, ¿te parece? Dale, y también ¿Eh? de la final de la NBA que、ah, tiene también, a un brillante Mano g i n o v i l y te lo dejo para, para la próxima intervención. Buenísimo. Hasta l g o hasta luego. Chao, c h a Sé que todo lo hice mal, igual vení y v e r á だから、きみかもったら、しんどいよ、しんどいよ、しんぱい。 enredé y así よっ Mi、amor, dame, dame tu amor. Date una vuelta por nuestro blog Más vale tarde m a g a z i n e r a d i a l punto blogspot punto com Más vale tarde m a g a z i n e r a d i a l punto blogspot punto com Vamos viendo,、uh -huh. vamos viendo a ver si se puede solucionar e s e problema que tenemos con la transmisión de Internet. Mientras tanto, te cuento:、eh, Egipto y su historia siempre da, siempre da para algo,、uh -huh. siempre tiene sus noticias, historia milenaria de c i n c o o seis mil años. Hay un equipo de egiptólogos españoles,、Ajá. en este caso, que descubrieron en Luxor, una ciudad egipcia, un centenar de momias en una tumba de más de 4.000 años de antigüedad. Más de 100 momias. Hoy vi la, la fotografía del lugar donde la descubrieron y de verdad es un montón de, gen de momias una al lado de la otra.、Mm -hmm. Eh, según dicen, podría pertenecer esto a un miembro de la familia real o a un alto funcionario de la dinastía、eh, undécima. ¿Qué es este sonido? Estamos escuchándonos、eh, por internet y por aire. Ah, b á a r Ahí se mezcló un poquito las cosas, pero ya está. Bueno, ya está arreglado. Bueno,、eh, según entonces, te, te vuelvo a decir,、Dale. Oscar, según estos egiptólogos españoles, podría pertenecer a un miembro de la familia real o, si no, a un alto funcionario de la dinastía undécima, de la、Ajá. número 11, digamos,、sí. que anduvieron reinando nada menos que este viejo país en el año 2061, esa dinastía. Sí. Antes, de, Antes Cristo. de Cristo. Antes、Ufa. de Cristo.、Eh, hace 13 años que este equipo de egiptólogos están trabajando allí en esta necrópolis, una、uh -huh. verdadera necrópolis, en la orilla oriental de la antigua ciudad de Tebas. Dice que las dimensiones de esta estructura subterránea son muy grandes, son、uh -huh. considerables, lo que no deja dudas de que la tumba perteneció a miembros de la familia real o a un cortesano de muy alto rango. a、uh -huh. eh, Hay, dicen uno de ellos dice que el suelo del pasillo y del pasadizo en rampa está cubierto de restos humanos y vasijas de cerámica que datan de la dinastía XVII, es decir, de la dinastía XVII de Oscar.、Sí. Todo esto es muy antiguo, como, veré, como vemos,、eh, lo que parece indicar que la tumba fue reutilizada en aquella época. Esta dinastía fue muy posterior、Ajá. y fue Más o menos reinó entre los años 1650、sí. y 1550 a.C. n t e de s r i s t O O sea que 500 años después, esta, esta necrópolis parece que fue reutilizada Ajá, mirá, mirá. de lo que había、Ocupas. sido algo por el estilo. Ocupas de, de, los, de, los, de las tumbas. Bueno, lo cierto es que es un hallazgo más que importante de este equipo de egiptólogos españoles, que, bueno, como te decía hace un instante, Egipto siempre tiene. Eh, hechos de su historia antigua y milenaria para asombrarnos, como、uh -huh. en este caso.、Uh -huh. Voy a, a decir de vuelta: yo el viernes pasado fuimos al estreno de esta obra,、eh, hablamos con Santiago Garrido,、uh -huh. él estaba con algunas nanas por ahí que estaba queriendo venir, pero va a ser, a, va a ser para la, la semana que viene. El viernes e s t r e n ó Llevo e mis oídos, del de Santiago Garrido. El elenco, estas obras son chicas, por supuesto, tres personas. El Emilio v í c t o r hacía de pato, v í c t o r no hable mal, a pesar de que hable mal, se, se escribe así el apellido. Emilio v í c t o r hace de pato, Fernando Simonetti hace de beto y Luis s a e z hace de viejo. La dirección es de Daniel Coco. Vayan a verla, está en el Teatro La Ranchería, México 1152 de Cava y hay un teléfono el 4382-5862. Las entradas son populares, una obra interesante, son dos asesinos de la AAA. Que vienen del interior y son medio tarambanas, pero también son malos. O sea, está ubicada en está aquel ubicada momento. Está ubicada en el 70, por ahí, claro, claro. Claro, claro, en esa época fea y fuerte de la historia. Sí, sí.、Eh, está buena, está buena. Ya vamos a tener la posibilidad de hablar con Santiago. Sí, el que... comienzo del horror, en realidad,、uh -huh, ¿no? El、uh -huh. comienzo del horror fue en un gobierno democrático. Esto no hay que dejar、sí. de recordarlo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.、Eh... Eso, recordemos también que la AAA fue un invento de. Un... Gobierno democrático, como decías, de la mano de、eh, Isabelita, de la mano del de e brujo ¿no? sí. eh, López Rega, que crea una alianza anticomunista argentina. Y estos dos uno de los dos personajes es convencido, está convencido y t i e n e que matar a todos los comunistas? Claro, en un momento en la, en la obra dice estos zurditos、eh, judíos. Ah, bueno, claro. Sí, sí para e t o da igual. Bueno, el otro no. El otro lo va a hacer por, por plata. Así que esta, estas obras así hay que verlas porque duran el tiempo que aguanta el, el teatro. No es un teatro c h i c o Bueno, vos sabés que Buenos Aires tiene. Los otros días、eh, yo un, hago una actividad,、eh, un, un seminario de psicoanálisis,、Ajá. nada menos que en el Teatro Picadero, en el. En, Las instalaciones del Teatro Picadero.、Sí. Y、eh, allí siempre hay la información de toda la actividad cultural de la ciudad de Buenos Aires.、Mm -hmm. Y los otros días recogí una, una publicación de la innumerable actividad Uf, teatral,、sí. solo teatral, que tiene la ciudad de Buenos Aires, desde los teatros de circuitos comerciales、uh -huh. muy importantes, como todos estos otros. Es casi、sí. infinita, Oscar,、sí. te digo realmente. Sí. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero de este tipo de elencos y de este tipo de,、uh -huh. de compañías, digamos, y de teatros pequeños, hay muchísimo、sí. y muy bueno para ver. Sí, muy bueno. Este Teatro también tiene varias horas en cartel y depende del día. Esta hora va a los viernes, por ejemplo, pero los sábados hay otra, los domingos hay otra, cambian las funciones.、Eh, mucho, mucho trabajo, trabajo. a n d e r por supuesto, se cobra entradas populares, se cobra poco y la gente está cómoda. Tenés el actor ahí adelante tuyo. o、no, n Bueno, la ciudad de Buenos Aires siempre, siempre ha tenido. Ha tenido una actividad cultural、uh -huh. enorme, enorme en tamaño y en、eh, prestigio, sinceramente.、Sí, sí, sí. ¿Sabes q u e son las 19.28 y sigue haciendo esta misma temperatura de 15 grados? Y supongo que la humedad debe estar en 250, <risa> <risa> más o menos. menos. Sí. Sí. Te digo la última, antes de irnos a la tanda, estábamos hablando de estas siete sociedades más secretas de la historia: los iluminados, los Illuminati. Eh, originariamente se ramificaron de los masones allá por el 1776. Desde sus inicios, bueno, se convirtió en un,、eh, principalmente en una teoría conspirativa. Siempre ellos estaban detrás de todo, de, detrás de las cosas, detrás de lo malo, detrás de lo bueno, por qué alguien moría y por qué moría. Bueno, en fin,、eh, hasta se habló de la derrota de Napoleón, el asesinato de Kennedy, se dijo de todo.、Eh, con estas cosas siempre hay que agarrarlo con pinza, pero bueno, hay gente que cree en esto, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Los Iluminados o los Illuminati.、Ajá. En algunas películas hemos visto. Este tipo de, de, de alusiones a estas sectas raras,、claro. pero bueno, hay, hay, hay de todo. Tengo, y... tengo más para más adelante. Bueno, dale, dale, ¿Mm -hmm? es interesante porque hay tantas de estas. Uno cree que siempre la única que existió y que existe es la masonería, claro, evidentemente、más. no sí, es eso.、Sí, Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Publicitario.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 En la mañana de Rebelde de 9 a 11, escucha La Morocha con la conducción de Jorge Faga. Compartimos con vos todo lo que haya sucedido en el día: la política, el espectáculo, el deporte y las quinielas. Acompáñanos a acompañarte. La Morocha de lunes a viernes de 9 a 11 por AM740 Radio Rebelde. ¡Arriba!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 Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. e No te preocupes. No te preocupes. No te p e o c u p s No te p r e o c e s a feliz. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Hola, a ¿Cómo anda? ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, un poquito pasados por a u e s c c h o o lo q u e e s t á e s c u c h a n d digo, o Lo que e s c c u h a lo que está escuchando? d i s c u l p e m e e s c u c h ó e s t o Ponelo, Lucianito, Lucianito, p o n e l o de vuelta. A ver, escucha, escucha, escucha. a b í a de vuelta el principio, digamos, así. Si se da cuenta, si la vio. ¿Se la vio con voz de locutor? m ú s í c l a r o Ah, Lowe. Bueno, me sabes, sale la voz del l o q u t o Es música. Yo, sí, sí. Importante. Creo que la vio casi todo el mundo, esta serie. Yo la vi grande. Menos yo, menos yo. Yo la, no la vi completa, mire usted. Pues、ah, todo el mundo、eh, Rupinho, Rupinho, Rupi, me h a b l a b eh, Rufino, Rufino, Rufi. Estaban perdidos esta gente. Perdido, claro. ¿Viste l o No, no vi Lowe. s t á perdido, m i g e l Bueno, Lowe se conocía en Venezuela, en México como desaparecido y en España como el perdido. No, claro. Es una serie de, de televisión, por supuesto, norteamericana o estadounidense, mejor dicho, que fue emitida originalmente por la ABC, la cadena ABC de, tele, de televisión. Entre el año 2004 y 2010, fíjese, seis años haciendo esta, esta cosa. ¿Cantidad un, de seis, capítulos? Can, sí, un montón de capítulos, seis temporadas, ¿sí? yo vi hasta la tres, me cansé. Hay que reconocer que son maestros haciendo sí, series. Sí, ¿eh? sí, es ¿Eh? como se dice, como Garpa la media hora, la 40 minutos de serie. ¿eh? Sí, sí.、No, no, como... Además, la calidad. la calidad Está de bueno, de la serie, sí, sí, sí, bueno. sí. Dice que el, el piloto fue、pues, escrito, el piloto no es el que maneja ¿no? el, el avión, sino el piloto, el, el, el, el primer episodio, episodio cero, digamos. Fue escrito por Jeffrey l i e b e r y J.J. Abrams. Este conocido, J.J., me gusta porque lo digo en inglés, J.J. Abrams y d e m i a n l i n d l o u g Y dirigido por Abrams, fue uno de los capítulos, el primer capítulo más caro del mundo, porque fueron hasta l e i l o de Oahu, en Hawái, y llevó a toda esta gente. vio son montón. que un La historia es de un avión de, la, de, de, de línea, del Oceanic a i r l i n e El vuelo Oceanic Airline、no、s Bueno, e l vuelo 815. Que en un momento pasa algo, se parte.、Eh, se parte y va la mitad del, del avión para un lado y la otra mitad para el otro. Y muere un montón, n ¿no? y ahí empieza la historia. Empieza cuando se estropea el avión, explota, se parte en ¿no? dos, bueno, ahí queda. y ahí empiezan a ver si de a poco la, la gente este, se va n encontrando. e s Tiene e t cosas raras esta, esta, esta serie porque tiene cosas de que van y vienen. ¿Cómo se dice? Flash, flash, ¿cómo se dice? Flashback. Flashback. Flash, bueno, fl ¿cómo? Flash, flashback. Flashback.、No、me sale, bueno, flashback. Eh, te, que van y que vienen, que se acuerdan de cosas, y resulta que en algunos capítulos muestran que m u c h o s de ellas se conocían. Que van y que vienen temporalmente. Claro, claro, temporalmente, claro, sí, sí, pero de、sí. muchas maneras, porque se, en algún momento muestran cómo se conocían de otro lado sin darse cuenta, cómo se chocaron y se insultaron sin darse cuenta. Bueno, y por supuesto ahí se forman parejitas: el malo, el bueno, el lindo, el feo.、Claro. El gordo, gracioso. El gordo, el rulito, b u e n gracioso. Hay una pareja de coreanos que no hablan inglés, salvo que sí, uno habla inglés. Bueno, hay cosas raras: hay un, los otros. Se l l a m a los otros, hay otra gente que vive ahí que también este vive en esa isla que no se sabe cómo, cómo llegaron ahí. Nunca se corporizaron esos,、sí, s sí, lo vieron,、ah, si、sí, después、sí, lo se juntaron, se, se pelearon. Bueno, no le s voy a contar todo. porque no, tampoco no, no. la vi. Bueno, y hay una cosa que es la iniciativa Dharma, se llamaba Dharma, c h、sí, i c o n DH Dharma, que v i v i r e s un experimento científico en la isla. Usted sabe,、ah. sí, como, tre... <ríe> Me sabe mal. como 30 años atrás de la isla y estaban todos cosas secretas. había como bunkers, bunkers,、Ajá. se dice bunkers. Bueno, bajo tierra y todo, y ahí encontraron cosas. y... Este... Digamos que es un relato fantástico. Sí, sí, s es e fantástico. Había、claro, un,、claro. un marino, qué sé yo. Bueno, había de todo. Y en un momento hay gente que muere, que no muere, aparece, desaparece. Bueno, a usted le gustó mucho. p o r l o v i s t o no. Sí, sí, no la terminé de ver, estoy buscando de dónde verla. Puede ser que me esté convenciendo para sí, verla. Sí, sí, ¿eh? sí. Este, hasta un perro ahí, ahí dando vuelta. s Muy interesante, la, la, la cheleta larga, por supuesto, larga. La Me dijeron, ¿por qué no te la c o m p r a r í Entonces, no, e dije, no, l muy caro, o s a le o í a s No, yo, te, yo me he asociado a un sistema que no voy a dar el nombre para no hacerle una promoción, donde uno puede ver todas las series casi, casi que se le ocurran ¿Sí? y las películas que se le ocurran ¿Sí? por apenas un pago mensual. Sí, es baratito, me di cuenta. Muy sí, barato. Me dije, no, a ver muy si barato. recuerda esto y si lo vio, a ver, no creo. ¿Qué? Este es conocido de también. Esta, de esta intenté, intenté、mm. verla. Pero ¿Le gustó? No, no. Breaking no, no, no, Bad. No, no, no me g u s t ó n i siquiera. Sí, buenísimo. Breaking, Breaking Por los dientes y por la armonía me salió bien. Breaking Bad. Break, ¿Cómo? Breaking Bad. Breaking, break, break, bueno, sí, bueno, sí, Breaking Bad. Sí, b u e Vi el primer capítulo、sí. y me impresionó un poco. f u e e No me quedaron ganas. De... Sí, fuerte, sí. Fuerte, fuerte. A ver, ¿qué me cuenta capaz que me. Eh, eh, más me o menos、incentiva. volviéndose malo, ¿no? La, la traducción volviéndose malo, puede ser. Breaking Bad, sí, sí, bueno, una serie dramática e s t a d o u n i d e n s e de televisión, por supuesto, estamos hablando de serie televisiva. Creada y producida por Vince Gilligan, que no tiene nada que ver con la ley de Gilligan, b u e narra o n la historia de Walter White, e s el, el, el per personaje de la, la serie este, que es el actor Brian Cranston, Cranston. Es un profesor de química que el tipo la, sabía, la tenía c l a r a Bueno, el tipo no le pasaba nada, no hacía nada malo. Tenía a la mujer embarazada, el, el hijo medio discapacitado, medio renguito. Lo digo así, discúlpeme, ¿no? medio renguito. ¿no? Y él le descubre e n cáncer. ¿Y usted sabe cómo en Estados Unidos, si no tiene plata, lo... Al químico. Al químico le descubren c a n c h a sí, cancha, cancha. Bueno, y como yo no hay si no hay plata, el seguro médico no le cubre todo, y empieza a ver con. con ex, ex, ex... Ex, ex,、eh, ¿cómo se llama? Alumno ex. Ex, no, no. Sí, pero se me trabó el X, bueno, Claro Ex, alumno de él, este, que era medio fumado, medio drogón, e r a bastante drogón.、Mm, mucho no me cuente, porque. Bueno, no, pero no le cuente. Chaval, no. Ah, no, ah, no, ah,、bueno. no, ni a mí, Entonces, ni niña, niña. Estos, ni a los estos son amigos, o s son amigos, ¿sí? y empiezan a, a cocinar mega metanfetamina. Claro. Porque él la tiene reclara, f、pues、u e un químico que sabe muchísimo. Bueno, y le pasa muchas cosas, porque después se mete en el cartel, en el cuerpo. Hasta dice, ahí, hasta,、uh, ahí, hasta, uy, ahí, hasta, ahí, hasta ahí, hasta ahí. La bronca, después, después yo le ten... vi toda y le terminé teniendo bronca.、Bueno. De tan bueno que me pareció. Hasta ahí, no、bueno. desarrolle más el,、mm, el, bueno, el bueno. contenido. Bueno, ahí. Ahí pueden verla todavía, hasta, hasta hace un tiempo que、sí, termina. Totalmente, totalmente. Bueno, la última es la menos conocida, la viste,、si、y vamos a escucharle a Leotianito. Ahí、ver. anda, ahí anda, ahí anda, espere dos segundos. A ver. Bueno, esta o r la música por ahí, no le dice mucho. Es Vikingos. ¿Los Vikingos? Vi, vikingos, Vikingos. Es una serie de televisión hecha entre Canadá e Irlanda. Fue creada por Michael Hirsch, Hirsch, Hirsch el apellido h i r s t Se desarrolla en la época de los vikingos. Sí, sí, de,、ah. para la History Channel lo hicieron. Ojo, lo ¿eh? hicieron、ah, bien. No, no, no, n capaz、Hicido? que me. me no, sí, lo va a gustar. También tiene mucho de todo, o ¿no? Asesinato, bueno, lo que pasaba en esa época. Se llama estaba... Vikingo. Vikingo, s o Viking. Lo siguen dando ahora en, en History Channel. Vi、eh, que estaba a l l en la leyenda de un, de un vikingo que. Uy, e acá se me va a complicar con los dientes. m i r El e vikingo se llamaba Ragnar l u d b r o k b u e n o o k No se preocupe. Bueno, i、sí. bueno, Uno de los más conocidos de la historia nórdica, ¿no? Saqué él. Nortumbia, no r t u m b i a no sé sí, la, qué es、sí, Nortumbia. ¿Nortumbia qué es? Una, el, parte, el, una el isla、Uruguay. de. Sí, sí, sí, una parte de Gran Bretaña. ¿no? ¿Nortum? Sí, sí, sí en esa época ya llamaba... no. ¿Es una cosa verdadera? No, no, es, es, no, no sí, la verdad, la verdad. ¿Existe Nortum? b i a No existía en esa época, sí,、ah, era parte、ajá. de Gran Bretaña, Francia y, y por supuesto Bretaña. La e、bueno, s un guerrero raro, porque el, el tipo le gustaba navegar, aparte era pastor también, ¿no? Era para, para, trabajaba en el campo, por supuesto. Y aparte de s o le gustaba pelear, r ¿no? Tenía un hermano también que era, como él, así era bravo. Están, Por lo que dicen de la derecha, está muy documentada por la historia escandinava. El, bueno, h a y un jefe tribal que resulta que s i quiere ir con, lo, con los barcos, porque ellos vivían de saquear, e l o s a q u e a b a n b u e n o otra vez les digo lo mismo, no cuento. No, no, no, no le s cuento, le voy a contar.、Claro. Le, le dejo el gancho, como le dicen, el gancho. Eso, eso. Le dejo el gancho. Bueno, el, el, el, le peleé con el conde del lugar y dice, no, yo quiero un barco y se va con un barco y después se termina peleando con él y, bueno, y termina siendo el conde del lugar. Este, está la mujer que también pelea, pelea bien, tiene un hijo, pero va bien y va. va y hay una parte que, es, este, como les decía, es de rica, cuando pasan a, a las islas de, de Nortumbia. Y entran a un. ¿Cómo se llama? Ellos van a robar a todos lados cosas. Roban todo lo que pueden robar para venir de, de, de todo. Y van a un convento y se roban todo. Y se roban hasta un cura. Vacían el convento sí, con, con, el, cura, con y todo. cura y se con, lo traen con ellos.、Sí, Los otros lo, lo matan. No tenían límites. No, no, aparte lo matan, no tienen problema. Aparte, está bueno porque le tiene. Bueno, si、sí, usted sabe que eran un poquito violentos. Violentos, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aparte tienen toda una, una cuestión este, muy rara con el sexo. Y esta mitad, creo que me、eso. interesa. Vale, esta creo que me va a interesar. Vino allá en. Bueno, s t e d Yo sí. lo hago por internet, pero obvio, si quiere, s lo invito a mi cacha. ¿No quiere s una chile conmigo?、Usted. Va conmigo y con mi mamá. Si, si ah, Vi que siempre e a h á Sí, la tiene ahí en、sí, in la instante, tiene un, ¿no? una unita. Ay, Por, sí, por favor, bueno, Rufino. Bueno, muchísimas es que gracias. Muy siempre, siempre. Bueno, gracias. Muy interesante, siempre, siempre. Bueno, en estas、gracias. tres que contó, me parece que esta la, la voy a buscar. A la bueno, voy a buscar para verlo. Si no,、si、venga a mi c a c a que yo le cuento. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. c h a u c h a u Gracias.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 I got t t なめる Para publicitar en Más vale tarde. Comunicate a edición 4 producciones.yahoo.com.ar Salud y algo más, nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a, a, a compartir con. Acá entre nosotros y con nuestros oyentes, esto que les comenté al comienzo del programa, allá hace casi 50 minutos, ahora son、uh -huh. las 19.47, Oscar. Sí. La temperatura es exactamente la misma. Esta tendencia a etiquetar, ¿sí?、Uh -huh. A ponerle etiquetas y que estas etiquetas, además, tienen el formato de apenas una sigla, ¿sí? Apenas una sigla.、Sí. Lo hace、y、más complicado, o ¿no? o Hacen referencia al hombre, ¿no? Al、uh -huh. sujeto. Eh, a, a mí, a pesar de, de trabajar en esto hace tanto tiempo,、eh, no deja de resultarme curioso, Oscar, ver cómo en cada época, y en esta en la cual vivimos ahora, se van incorporando nuevos diagnósticos, ¿no? nuevas, eh, nuevas etiquetas, nuevos diagnósticos、uh -huh. que todos ellos, o muchos de ellos, son patologizantes. ¿Qué、Ajá. quiere decir o sea... esto? Que、uh -huh. provocan patología. ¿no? Sí. Que no son saludables, para、mm, decirlo, claro, claro. sería la palabra opuesta a saludable.、Eh, y esto fundamentalmente hoy quiero compartirlo en el área infantil, ¿no? en、mm -hmm. la vida de los niños en realidad. Quizás alguno de nosotros hayamos oído hablar de la TGD, TGD、Ajá. es un trastorno general del desarrollo, o el ADD, que es un déficit de atención, o el TOD, Trastorno oposicional y desafiante,、Ajá. o el TOC, sí, trastorno obsesivo-compulsivo, y una última, casi c a salida i s de la fábrica, es el TBPI, TBPI, larga P, I, que es el trastorno bipolar infantil.、Eh, cuando uno escucha o lee TGD, t o d ADD,、sí. TOC,、eh, TBPI, Dice, pero Dios, ¿qué es todo esto? Sí, claro, ¿No? claro, parece una droga experimental, no sé. Bueno, es una especie de marea, de maremoto de etiquetas、uh -huh. y de clasificaciones,、eh, y en este a n este maremoto de clasificaciones y de, y de etiquetas, uno se puede preguntar, reitero que tiene que ver con el área infantil, esto、uh -huh. de lo que estamos hablando,、sí. cualquiera de estas etiquetas o siglas que acabo de nombrar, uno se podría preguntar, ¿en este? Este maremoto de etiquetas y de clasificaciones, ¿se escucha al niño en cuestión? ¿Lo que le pasa、claro. al niño en cuestión? Se supone que sí. Se supone que se saca、sí. ese diagnóstico, ¿se puede decir? De sí, este, sí. Así aparecen、claro. aparece estos manuales, claro. ¿no? Pero se, se supone que lo hacen después de haber. Hablado con el chico, de haberlo estudiado, de haber visto reacciones,、claro. se supone. ¿no? Creo que es una posición la tuya un poco optimista. i g e n u a ¿no? O optimista, <risas> al menos.、Eh, uno podría decir que un niño tiene un, un potencial inagotable, ¿no?、Uh -huh. en, en la infancia es eso, es, sí, algo, sí. es pura potencia、sí. y esto es inagotable. Cuando la integridad de un niño, ¿no?、Uh -huh. La integridad, que, ¿a qué me refiero, Oscar? A, a su vida cotidiana, n o a lo que tiene que hacer,、eh, a, a, a su, diario, su diario hacer y su diario contactarse con、uh -huh. los adultos, con los padres, con los compañeros, si es que ya está en la edad escolar o preescolar. Cuando esta integridad está herida, está sentida o resentida, los sentimientos que. A, a, Habitan al niño o en el niño son muy intensos, Oscar.、Uh -huh. eh, hay sentimientos de desesperación, sí, de rabia, sí, sí, sí, sí. y esto lo vemos en、sí. algunos niños: n o esa rabia inconsolable, esa manera de llorar、uh -huh. con un sentimiento enorme. <risa> sí, sí, sí, sí. enorme sí. La están matando. Se, no te estoy haciendo nada, no te está matando claro, a nadie. No, Hay como se decepcionan frente、uh -huh. a la no recepción de lo que han pedido,、claro. eh, se rebelan, se ponen muy tristes,、uh -huh. lloran. Vuelvo a decirte con este sentimiento profundísimo.、Eh, todos estos sentimientos aparecen. Eh, y aparecen,、eh, los manifiesta estando solo, por otro lado, ¿no?、Ajá. como que se aparta.、Sí. Eh, quizás recuerdes a tu hija, yo ahora、sí. estoy pensando en mi sobrinito, nieto, ¿no? Se apartan y muestran esto, este desconsuelo que、uh -huh. tienen frente a l g o ¿sí? <ríe> sí. Y, e intentan encontrar alguna salida para este、claro. desconsuelo. Entonces grita, grita, llora, claro. patalea. Claro. Eh, ahora, de la manera que grita, que llora o que patalea, es un lenguaje,、uh -huh. indudablemente, pero es un lenguaje que está cifrado, que está no a la manera del lenguaje adulto.、Claro. Esto lo sabemos.、Eh, y ese lenguaje cifr cifrado o no a la manera del lenguaje adulto son los síntomas del niño、claro. que empieza a tener alguna dificultad para dormir.、Uh -huh. O no quiere comer tales y cuales cosas, o tiene, qué sé yo, berrinches más a menudo.、Sí. Esto, o, o un síntoma clásico también de la infancia: se hace pipí encima. Ajá, también,、claro. o、eh, qué sé yo, se pelea mucho con los compañeritos de la escuela、uh -huh. o del jardín, o no tiene demasiada vida social, está más apartadito. Claro, todo lo contrario.、Uh -huh. Estos son los síntomas de la infancia.、Eh, frente a esto, ¿no? Uno puede hacer. ¿Cómo hacen los adultos con esto? ¿Qué hacen los、uh -huh. adultos con ¿Qué esto? ¿Qué hacer, claro? Eh, eh, en lugar de generar procesos que uno podría llamar curativos, liberadores,、uh -huh. que lo liberen a él de todo este conflicto que está sucediendo y que no sabe, ni el adulto ni él sabe a qué、uh -huh. responde, pero sí que le genera esta manera de enunciarlo. A través de sus formas, que son los síntomas y no de las palabras,、claro. ¿qué es lo que hace el adulto? ¿Qué es lo que hace, por lo menos en esta época en la cual estamos viviendo?、Eh, intenta encubrir todos estos síntomas. ¿Y、uh -huh. cómo los encubre?、Claro. A través de medicamentos. Ah, claro. ¿sí? Para claro. cada una de estas siglas que te nombré、uh -huh. antes, el TOC, el TOT, el ADD, el TGP, para cualquiera de todo esto, TGD, perdón,、uh -huh. existen Eh, medicamentos adecuados existen, sí, se, medicamentos se, adecuados se supone. No、eh, Yo así, digo, se supone, no me parece que un medicamento puede, lo que termina sin conocer demasiado es aplacando el síntoma, así es, en lugar、sin、de i n t en t a r r sin s e o lugar v e en r nada l de intentar digamos、eh, comprender el origen o, por lo menos, hacer que esto surja,、uh -huh. ¿no? el origen de esa desdicha, de este desconsuelo, de estos síntomas. Aparecen estos medicamentos o miradas supuestamente o pseudo científicas、uh -huh. para mí y pseudo terapéuticas. ¿Por qué pseudo? Porque no arreglan, no curan, no, no provocan o no producen un bienestar en la salud del niño,、uh -huh. ni en este desconsuelo o esta, esta tristeza profunda、claro. o estos berrinches que presenta. Ahora, discúlpame, ¿no?、Des Terminas aplacando esto en un chico, ¿qué puede llegar a pasar de más grande? ¿Cómo se puede? Digo, evidentemente algo a s t á pasando. Una de las salidas que uno puede pensar que quizás es un poco, un poco apresurado decirlo、uh -huh. y un poco, un poco serio incluso decirlo,、eh, hasta uno podría decir que es una puerta de entrada. A una vida futura de adicciones n o a determinados、Ajá. fármacos. Claro. Porque si, cuando un niño tiene 5 años y tiene alguno de estos síntomas que te estoy contando,、mm -hmm. es un niño. Natural, a, ¿no? Normales, son síntomas a, normales. Con ADD, por、Ajá. ejemplo, con esta etiqueta del ADD, que es el niño problema en el aula,、sí. es el niño inquieto, es el、sí. niño que no presta atención,、eh, el niño que se desconcentra, digamos. Si frente a esto hay un. Hay un medicamento que lo、uh -huh. concentra supuestamente、claro. y que lo va a poner atento a las cosas que la maestra dice. Bueno, digamos que hay como una inscripción, no solamente、claro. en el niño, sino también en los docentes,、uh -huh. en los padres, en los adultos padres que lo acompañan en la vida.、Eh, ¿Qué podría pensar、sí. el padre? Que bueno, esto que le está sucediendo a su hijo no tiene nada que ver con ellos,、ah, no sí, tiene nada、pasar. que ver con su historia,、uh -huh. no tiene nada que ver con nada, sino que es un problema probablemente químico de este niño y que, bueno, con un remedio, con、claro. un fármaco, se funciona. Claro, en, las escuelas también provoca, entre los docentes, digamos, y、uh -huh. las autoridades de las escuelas también provoca, porque los niños viven ma la mayor parte o muy buena parte、sí. de su vida, la viven dentro de las instituciones educativas.、Uh -huh. Es ahí、uh -huh. donde tanto los adultos padres como los adultos maestros, donde todo esto lo pueden registrar, lo pueden ver、sí. y actuar en consecuencia o no con esto que un niño presenta. En cuanto a los, en cuanto a los maestros. Bueno, digamos que si es un problema químico del niño, bueno, y se soluciona con un medicamento, no hay lugar a reuniones con padres, no hay lugar a que el maestro、eh, se exija una mayor capacidad creativa para motivarlo a este niño, para evitar que. Se desconcentre si fuera la etiqueta del ADD.、Uh -huh. Bueno, y en los médicos y en los laboratorios, ¿para qué decir, Oscar? Claro, ¿no? eso es, es un negocio redondo.、Digamos. Es absolutamente mercantilista. Pero, claro, pero se aseguran, digamos, el cliente, porque si de chico le das algo para que no haga o para que haga. De adolescente va a pasar lo mismo, de grande va a pasar lo mismo y de viejo ni hablar. Y además es desconocer que son conductas, en todo caso, esperables en、uh -huh. la infancia. Los berriches, los desconsuelos, la decepción, algún problema para dormir, algún problema、claro. para comer,、eh, que se demoren más o menos para caminar, que se demoren más o menos para controlar esfínteres. El, el sujeto humano no es una máquina no, que、claro. hace todo en el mismo momento, acá en la China,、uh -huh. y este, en este siglo y el siglo pasado. No,、claro. somos todos absolutamente singulares y únicos.、Uh -huh. Estas son conductas esperables, normales. No se asusten si un chico es inquieto y va de acá para allá, es normal, no, no, no le den nada, no, no, que no tome nada para que se calme. Déjenlo hacer, o vean, ve, déjenlo hacer, es una forma de decir, esténle un poco encima, a ver qué haces sin joderlo tanto, pero. Y desde luego que si esta situación conflictiva y de desconsuelo tiñe muy buena parte de la vida de este niño, o muchas、mm. áreas de la vida de este niño, Indudablemente que lo que yo puedo llegar a sugerir es que se consulte con un analista、claro. que trabaje con niños. Claro, completamente. Y un pequeño comentario último, Oscar, con respecto a la legalización de las drogas. Yo ¿Mm -hmm? a veces me quedo, a veces, mejor dicho, me quedo pensando ¿no? en esta, esta situación de rasgarse las vestiduras con respecto a legalizar el consumo、sí. y, y la venta y compra digamos, de la marihuana. Con la cantidad de efectos、eh, terapéuticos que、uh -huh. tiene la marihuana, además, digo, es tan tan droga la marihuana,、sí. la coca,、sí. como la ritalina que se le da a los niños en edad escolar por este supuesto、claro. síndrome llamado ADD.、Claro. No es que una es una droga y las otras no lo son. La ritalina y su componente químico、uh -huh. es una droga claro, también. Claro, es una droga,、claro. pero comercial, eh, eh, aprobada, digamos, legal,、uh -huh. mientras que estas otras no. Digo, es una, una pequeña reflexión para que cada uno de nosotros la haga,、claro. si tiene la voluntad uno, de hacerlo. Sí, sobre todo, veo a gente que se r a s g a las vestiduras en televisión. Hablando de la droga, de la、ah, de, no, de, sí, sí. De, de marihuana.、Asombrate. Ahí lo estamos viendo. Sí, estamos、aún. viendo este.、Sí. Este es un personaje, este Feynman, ¿no? Sí. Le gusta ser así, le gusta ser de malo. El chiquito. Es el polino de Tinelli, es el polino de c i n c o N, ahora sí, c i n c o Es un dibujito que tiene hecho, clavo muñequito, claro, creo. Sí, sí. Y、sí, sí, sí, sí, sí. le viene rindiendo, por otra p a r t Le、lado. rinde, le rinde a、sí. r e i k i n g Pero esto está bueno para la gente que tiene esos chicos inquietos, o no, o todo lo contrario, son problemáticos, no le den nada. No n o no, no, no, no, por favor. Es,、uh -huh. es absolutamente impensable esto de etiquetar a través de siglas y frente a estas etiquetas y siglas un medicamento adecuado.、Ahí. Es algo verdaderamente impensable,、uh -huh. impensable、Exacto. en la niñez, al menos.